Ya viene Turismo Carretera. Turismo Carretera. Con la conducción de Osvaldo t a r a j 12 y 52 de este día martes. En el aire de AM570. En Radio Argentina. A través de la web. Uno contra uno web.、Eh, la palabra del señor Facundo Jorgi. ¿Cómo te va, f a c u Hola, ¿qué tal, Fabián? Buenos días. ¿Cómo están? Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, buen juego el de anoche, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, la verdad contento, contento más allá del triunfo por la forma que jugamos los 40 minutos, la verdad es de a poquito estamos agarrando química, estamos, estamos jugando bien y sobre todo、eh, construyendo una muy buena defensa, muy sólido atrás, más que todo sabiendo que Instituto es un equipo con mucho poder de gol, que tiene buenos jugadores, así que Eh, felices por el trabajo colectivo que hicimos adelante y atrás. Sí, porque la verdad que lo dejaron en 68 institutos que tiene mucho gol, como bien vos decís. Green, The Growth, este, los perimetrales, Clamsie,、eh, n o、bueno, Miguelito Gerlero, obviamente, Diego Circiari.、Eh, 68 de local, buen marco de público y dominaron todo el juego porque dominaron desde el arranque y además repartieron bien. La cantidad de puntos, ¿no? 5 o 6 jugadores en doble dígito. Si bien se destacó en el goleo Fede Marín, pero este, vos metiste 16.、Eh, bueno, Tucker metió 12.、Eh, han hecho un, un buen juego global、eh, y han hecho una defensa muy sólida para poder este, ganarle a Instituto, que de local es fuerte. Sí, sí, sí. Como decía, Instituto, un equipo que de local ya estos dos años siempre fue, fue un equipo fuerte, con. Con mucha gente que lo acompaña, la verdad la cancha estaba llena y sabíamos que, que si queríamos ganar acá en esta cancha y llegar a un final cerrado para tener posibilidad de ganarlo, íbamos a defender en gran porcentaje de la defensa. Allá de, de local nos habían convertido muchos puntos cuando perdimos, así que era un, un paso adelante que teníamos que dar en lo s defensivo s y en ataque. La verdad, nosotros sabemos que nuestra principal carta de gol es, es dar. Ayer, el primer tiempo, por ahí no le tocó jugar porque se puso con problemas de full rápido, pero por ahí la filosofía de l jugar, d o man, siempre es, juega en conjunto, pase extra, de, del que esté mejor posicionado tome, tome la decisión. Y por suerte, ayer、eh, creo que ofensivamente aportamos todo, como vos decías, todo el mundo tomó buenos tiros, hubo mucha eficacia, así que. La verdad contento y esperemos obviamente mantener、eh, esta línea de juego y ir creciendo a medida que, que, pase, que pase la liga. Eh, Facundo, eh, me parece que este año han armado un equipo más, más largo. Este, tienen como más jugadores, están jugando más jugadores. Independientemente de que Enrique ya no está más con ustedes o que el Estonio esté eh, eh, totalmente eh, bueno ahí en observación para ver si continúa, si levanta el nivel, si se adapta, si no se adapta. Pero hay un equipo más largo, c o n cuatro extranjero s con los nacionales, con los sub-23 que juegan muchos minutos y lo hacen muy bien.、Eh, la idea. La idea es subir un poco la vara n o con respecto al año pasado.、Eh, ¿Cómo? d i s c u l p á no te escuché al final. ¿La idea de qué? La idea, es, año... la idea es subir un poco la vara con respecto al año pasado n o y tratar de meterse en postemporada t decisivamente. Sí, sí, sí. El primer objetivo que, que, que nos planteamos, por así decirlo, a largo plazo fue ingresar a los playoffs. Sabemos que, que la zona norte es difícil, es dura, todos los equipos. Eh, están muy bien armados, la gran mayoría tiene localías muy fuertes, pero bueno, como vos decías, me parece que el tener un equipo largo en una competencia maratónica que se juega muchos partidos, muchas veces toca jugar varios partidos por semana, tener un plantel largo y que todos estén bien es un plus. Ayer nos faltó Enrique, que bueno, por decisiones personales dejó el equipo y, y Cris. Tuvo la oportunidad de jugar, lo hizo muy bien. Como d e c i r los chicos U23, tanto el Teo Reza como Lea Vildosa, nos están dando una mano grande. Y bueno, los, los nacionales,、eh, como siempre, cada uno en su rol está aportando. Así que me parece que a largo, a largo plazo va a ser un plus tener un equipo tan largo y sabiendo que una competencia tan dura. Claro, claro, claro.、Eh, ¿y, ¿Y en qué les faltaría seguir este evolucionando? A ver. Eh, en defensa están sólidos, en ataque están repartiendo los puntos. ¿En qué crees que estarían、eh, en, en, les falta mejorar? No, bueno,、eh, por un lado, meter en juego, como decía recién, a, a Cris, que le está llevando cierto periodo de adaptación a, a la liga. También, ahora en los próximos días, va a llegar un extranjero nuevo. En principio,、eh, que se adapten lo más rápido posible al sistema. De juego de Hernán y para mejorar, tenemos muchísimas cosas más. Ya que de alguna manera estemos sólidos, nos falta, nos falta mucho trabajo. Nosotros arrancamos a jugar la, la liga prácticamente con los tres extranjeros, llegando dos días antes.、Eh, hay muchísimos detalles que pulir defensivamente y, sobre todo, en ataque. Conocerme un poco más, tomar muchas decisiones, mejores decisiones y, y perder menos p e l o t a que Estamos perdiendo muchas pelotas por partido, así que. Queda un largo recorrido. El, el sistema de juego de Hernán es complejo, con muchas reglas, con muchas variantes. Así que、eh, queda mucho trabajo por, por delante. Pero bueno, obviamente sentimos que estamos yendo en la, en la dirección correcta. Está muy bien, está muy bien. Y ya llegando casi el cuarto extranjero para ustedes, ¿no? Porque ya está con medio confirmado o confirmado la llegada de Ricardo Powell, un, un jugador veterano que, que tiene este, más de 30 años. Es una la pivot. Lo conocés, sabías algo. No, no, no, no, no lo había conocido antes, obviamente todavía estuvimos viendo video s con los chicos, Dar Sacker ya creo que había jugado con él. Claro, por ahí viene el tema. Como vos,、eh, vos decías,、eh, es un jugador veterano que entiende muy bien, que juega muy bien al básquet, que, que es inteligente sobre todo, que es algo que, que, que Hernán busca mucho para que se acople en el, en el sistema de juego rápidamente, que, que nos va a dar sin duda gol. Que tiene experiencia y bueno, acá me parece muchas veces lo importante es que, que se adapten a la liga.、Eh, no es ningún secreto, la liga es física, se juega duro, con muchas reglas, todos los equipos, tanto adelante como atrás.、Eh, han pasado muy buenos jugadores por la liga extranjero que por ahí no pudieron hacer bien la liga. Así que、eh, lo importante, como te decía recién, a corto plazo es que. Es que se, se pueda adaptar y, y seguramente nos va a dar un, un saltito de calidad en el equipo. Facu, te agradecemos mucho el contacto, te mandamos un saludo enorme. Este, bueno, que sigan lo, los éxitos. Han arrancado, han arrancado bien: siete partidos, cuatro victorias, tres derrotas. Están ahí otra vez en la pelea, pero con, con mucha decisión para. Para poder meterse ya en la postemporada, mirad e lo que estamos hablando y estamos recién en, en octubre, ¿no? De la postemporada、sí. falta una eternidad. Y confirmando que Ricardo Powell、eh, es el nuevo extranjero de, de Estudiante Concordia. Un abrazo enorme, Facu. Bueno, Fabián, muchísimas gracias por el cantarte, el contarte. Un abrazo grande. Abrazo entonces. No, nos vamos nosotros. ¿eh? La palabra de Facundo Giorgi sobre el final del programa. Ricardo Powell, el nuevo extranjero. Luke Martínez, el nuevo extranjero. Ricardo Powell, extranjero de e s t u d i a n t e de Concordia. Luke Martínez, extranjero de Quimsa de Santiago del Estero. Andrés Mariani con、eh, Paperas. Va a estar 15-20 días afuera. Como te dijimos, le mandamos un beso enorme.、Eh, se suma y es el octavo caso de Paperas. Seis en Libertades Unchales. Uno en Chagüe de Paraná. Brandon